Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Hoy es 3 de junio y se recuerda la histórica movilización Ni Una Menos. Claudia Corol lo hizo en Radio Kermés también desde el dolor a raíz del femicidio de Rocío en Humahuaca. Por un lado muy conmovida, muy impresionada porque en la madrugada de hoy supimos del crimen de una compañera, periodista también, de Jujuy, de Mahuaca, Rocío. Y bueno, eh, la verdad que todavía no, no salimos de, de la conmoción esta, ¿no? Una compañera conocida, querida, feminista, eh, también militante de derechos humanos y vuelve a... A suceder que en las mismas jornadas donde estamos diciendo y gritando ni una menos eh, tenemos una pérdida tan dolorosa, se llama Rocío Fernández sí, y sí. las compañeras en Humahuaca van a estar eh, recordándola y exigiendo sobre todo justicia. En su columna sobre derechos humanos Raquel Barabachi recordó el aniversario número 42 del inicio del Mundial 78 que la dictadura quiso usar para ocultar los delitos de lesa humanidad. Rememorar que el 1 de junio, eh, había, del, de 1978, comenzaba el Mundial en Argentina y arrancaba con Alemania-Polonia en el Monumental, a unos pocos pasos de la ESMA, con Videla, Macera y Agosti sentados en el palco oficial. En forma paralela sabemos que ahí, aquella eh, cuando irrumpieron las madres en la Plaza de Mayo, Y le pudieron contar al periodista holandés qué era lo que pasaba. Claro. Esa imagen de Marta Moreira del Conada gritando eh, a viva voz, eh, ¿dónde están nuestros hijos? que nos devuelvan nuestros hijos? Bueno, que recorrió el mundo entero y creo que fue la base de que el mundo supiera qué era lo que estaba pasando. La vida se modificó rotundamente en los hogares de adultos y adultas mayores a partir de la pandemia y la cuarentena. Graciela Carreira, a cargo de un geriátrico, contó a nuestro cronista de exteriores la nueva realidad. Nos encontramos con esto que familiares venían todos los días a ver a su a sus papás. Este y bueno, y ahora de un día para el otro se encuentran con que no pueden ingresar. No pueden ingresar aunque sea llévame atrás. Llevame una pieza atrás, pero no es que yo te lleve a vos atrás y que yo tenga el protocolo de hacer todo lo que tengo que hacer, sino es la abuela que no te vas a poder acercar igual a ella. Uh -huh. No vas a poder. Entonces eso es lo que cuesta mucho, el contacto con el familiar. En su columna de cada miércoles Cristian Acuña de infogüella.com.ar reveló que aunque se hizo el anuncio de un libre paso entre San Luis y La Pampa, el límite entre ambas provincias sigue cerrado. Se vive con confusión, ¿por qué? Porque sí. en el día de ayer sí publicábamos este, este anuncio que hicieron ambos gobernadores y Liotto recibió eh, en Santa Rosa a su par de la provincia vecina de San Luis, Alberto Rodríguez A, y entre ellos eh, coincidieron en hacer como un corredor en liberar el la frontera provincial y que tanto los pampeanos como los puntanos eh, se pudieran trasladar de una provincia a otra. Pero ¿qué ocurrió? El anuncio salió, pero eh, el corte en el límite continúa. En la mañana de hoy eh, consulté a Roberto Ayala el jefe de la Policía de La Pampa, y eh, claro, me dice que eh, esto falta que lo trate el Poder eh, Legislativo, así que el corte continúa. El aumento de tasas municipales en Santa Rosa genera preocupación y quejas. Darío Feininger, un vecino del barrio Procrear, protestó directamente al intendente Luciano Di Napoli y también le hizo una propuesta. Y tenés una deuda de 10.000 pesos, pagando bien religiosamente durante un año, el primer año, se le condonaba el 25% de su deuda. O sea que mil, de esos 10.000 pesos, 2.500 pesos... Bien. Se lo restaba Bien. el segundo año. Vos pagabas religiosamente el segundo año, uh -huh. se te condonaba el otro 25%. Y así hasta el cuarto año, ¿cierto? Pues se terminaría la gestión terminaría un intendente sin deudas de algunos vecinos. De algunos vecinos. Bien. Y con esto haría que todos los vecinos podamos pagar, uh -huh. ser responsables. Porque yo quiero ser responsable, yo quiero pagarlo. Pero no puedo en este momento esa plata. Radio